Radio Fogón, El Hoyo, Chubut. Todo comenzó el primero de enero de 2016 en eh, una playa pública del Parque Nacional Lanín llamada Catritre, al lado de un camping llamado Lolen. Eh, una playa muy re recurrida, muy, muy, con mucha convocatoria de gente, como sería la playita en nuestro Parque Nacional Lago claro eh, Era un día de bastante viento, Eh, y era un día, bueno, un feriado, primero de enero, entonces había un montón de gente, y un árbol nativo, un roble pellín de muchos metros de altura, eh, se cayó, se cayó eh, con el terrible resultado del fallecimiento de, de dos niños muy pequeños mm. y algunas personas eh, de las familias de los niños heridas. Luego de, de, ese, de ese suceso terrible, eh, trágico, irreparable, ocurrió que eh, se culpabilizó a trabajadores del Parque Nacional Lanín por ese hecho, por la caída del árbol seguida del, del fallecimiento de los niños. Eh, hubo varias instancias judiciales de la, de la justicia provincial en la que eh, estos cuatro guardaparques salían absueltos, pero siempre se apelaba y llegó a la claro. justicia federal la causa Y el juicio tuvo lugar eh, el 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, o sea, la semana pasada. Eh, imagínense, ¿no? Eh, casi ocho años de, de, de la tragedia, en la cual, eh, digamos, durante todos estos años, hay un enfrentamiento entre parte de la comunidad de San Martín de los Andes con las y los trabajadores del Parque Nacional Aní, o con los trabajadores de Parques Nacionales en general, Y estos compañeros judicializados, eh, bueno, con sus bienes embargados, con imposibilidad de salir uh -huh. del país y con una angustia tremenda, eh, ellos, sus familias, ¿no? con, pasando un proceso eh, muy doloroso por el hecho en sí mismo y por el juicio. Bueno, el juicio entonces tuvo lugar en la ciudad de Neuquén, eh, para lo cual eh, las y los trabajadores de parques acom eh, acompañamos con claro. medidas de fuerza, con visibilización, con mucha charla... Eh, con, con los vecinos y vecinas, turistas... con los prestadores de servicios y concesionarios... porque no mencioné un detalle, no menor... que tam también estaban judicializados dos personas de la comunidad mapuche... que tiene el camping Lolen... Entonces, eh, bueno, empezamos a, a salir hacia afuera... a contar lo que estaba pasando y a tratar de explicarle a la gente que las y los trabajadores de parques nacionales no podemos ser responsables por hechos eh, naturales que no podemos controlar, como la caída de este árbol, como la picadura de una chaqueta a una persona alérgica, la, no sé las acciones que pueda tener algún puma. Hace uh -huh. unos años, por ejemplo, en el Parque Nacional Iguazú, un puma eh, mató al hijo de un guardaparque, ese árbol se podría haber caído arriba de de cualquier persona o de nadie, ¿no? Como tantos árboles caen, no lastima Claro, claro, claro. Hay eh, víboras y serpientes en algunos parques nacionales, hay gente que se cae a un lago, a arroyo, la semana pasada se cayó una chica en pleno centro de Bariloche, al Nahuel Huapi, se resbaló, se salvó, la salvaron por suerte. Hay un montón de hechos. Eh, no son, lamentablemente, los, estos niños los primeros fallecidos en un parque nacional. No había pasado hasta ahora que eh, hubieran llevado a la justicia a los trabajadores. Eh... Bueno, el juicio tuvo era oral y público, los primeros dos días eh, fue con público ahí en la sala y después hubo altercados fuertes entre familiares y acusados, familias de acusados, así que se cerró al público mm. y eso habilitó que se transmitiera en directo, entonces lo pudimos ver más personas. Eh, y bueno, después de muchos nervios y, y mucha angustia, el martes a las 4 de la tarde, eh, martes pasado, dieron el veredicto que, eh, por suerte... El tribunal, los tres jueces absolvieron eh, a los cuatro eh, compañeros de trabajo. Era una guardaparque y tres guardaparques. Uh -huh. Este, los absolvieron de culpa y cargo. El fiscal dijo que va a apelar, pero no por eso eh, dejamos de festejar este fallo. Que además fue con mucha, con mucha convicción las palabras del juez que lo leyó. Este, bueno, primero solidarizándose con ...con las familias obviamente... Eh, ...después pidiéndole disculpas... ...a las y los guardaparques... Eh, ...por los ocho años de demora... ...de la justicia... ...que no dependían de ese jurado solamente... ...pero se hicieron cargo de eso... ...y después explicando que... ...ese árbol no había manera de que... ...nadie supiera que se iba a caer... ...hubo en el juicio obviamente un montón de testigos... Eh, ...especialistas en la materia... ...y bueno... ...dictaminaron que no, que no había manera de, de que... Alguien, ...algún trabajador, trabajadora de parques hubiera podido prever esa situación, así que bueno, por suerte se llegó a este a este final de este veredicto. Este, como dijo uno de los abogados defensores, esta tragedia tremenda que obviamente nos entristeció y nos entristece a todos, los familiares les pega mucho más de cerca, obvio, eh, no puede resolverse con con una injusticia que sería meter presos a cuatro guardaparques. Y nosotros vemos eh, varias situaciones no por un lado eh, obviamente que que si eso que, que si eso pasara o hubiera pasado lo que estás describiendo Gera eh, hubiera sido terrible eh, mucha gente me parece que hubiera si hubiera muchos trabajadores de parques se replantearían su trabajo o, o cambiar de trabajo o se pondrían eh, sumamente eh, temerosos ante cualquier situación porque realmente eh, eh, es algo que es muy frecuente que puede pasar en cualquier momento no la caída de un eh, incluso mira tuvimos fallecidos eh, por caídas de ramas ni siquiera de árboles completos claro. una rama cae de una altura muy muy importante puede dañarle jorobarle la vida a alguien entonces bueno por un lado eh, el temor y la angustia en general de los trabajadores por otro lado muy probablemente la institución cerrando al uso público un montón de áreas protegidas o de lugares de áreas protegidas con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo para concesionarios y, y prestadores de servicios turísticos y con la consecuente pérdida de espacios lindos, naturales para disfrutar todas las personas de este planeta. Uh -huh. eh, y también nosotros le vemos una, una... Bueno, muy probablemente medidas de fuerza ¿no? que, que hubiéramos tomado eh, desde los gremios, por lo menos desde ATE. Pero um, también vemos... Eh, que atrás de todo esto está la fuerte intención de varias provincias, Neuquén incluida, Chubut incluida, de, de querer quedarse con las áreas protegidas nacionales, que son eh, evidentemente fuentes de patrimonio natural y cultural muy importante y muy muy rico y muy valioso que muchas personas eh, ven con codicia, no, Ajá. ven eh, en vez de patrimonio ven recursos para explotar. Eh, digamos que las áreas protegidas funcionan eh, como, como como un resguardo de patrimonio natural y cultural muy importante para todas y todos los argentinos y, y el mundo, pero los, las generaciones presentes y futuras, ¿no? O sea, a algunas personas las molestamos existiendo. Se logró el pase a planta permanente eh, de 340 brigadistas de parques nacionales de todo el país y de 63 brigadistas de la Brigada Nacional, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Uh -huh. eh, hace tres años se logró el convenio colectivo de las y los brigadistas que nacionales, que no existía, que dependían de un contrato bastante gris, eh, que no, no tenía mucha referencia así a nivel Estado Nacional. Entonces, primero se creó el convenio, pero seguían estando to todas y todos en la planta transitoria. O sea, los contratos se caían... 31 de diciembre así que ahora vamos a eh, por suerte después de, bueno por suerte no por lucha de ponerle el cuerpo este se logró eh, este este mecanismo que se está empezando a a caminar en esto no no es que automáticamente ya quedan en la planta sino que van a tener que hacer exámenes presentar papeles eh, cuestiones que todavía no tenemos bien bien eh, detalladas, así que no, no voy a explayarme en eso por ahora, cuando las tengamos les puedo les puedo comentar, pero por ahora no, cómo va a ser concretamente el mecanismo, pero sí, es una realidad. Y a partir de este número, que en el caso de Parques es, se acerca bastante a la totalidad de las y los brigadistas que tenemos, pero van a quedar los más nuevitos sin pasar a la planta, por ahora, pero esperemos que una vez que ya esté inaugurado el mecanismo, eh, pronto puedan pasar eh, todas y todos. Eh. Y hay otra lucha que tenemos pendiente, que es la media sanción que nos resta de una jubilación acorde a las labores de riesgo que realizan las, los brigadistas. Eh, es una ley, eh, o sea, que anticipa la edad jubilatoria, no, que por ahora ellos se jubilan igual que las personas que hacemos tareas de escritorio, siendo que ponen el cuerpo en situaciones de tanto riesgo, no, eh, en, en incendios, en rescates, en emergencias. Y bueno, esa ley tiene media sanción del Senado, pero todavía no logramos la media sanción que falta, que es la del Congreso, así que estamos atrás de, de eso también. Y también estamos en Parques llevando a cabo un pase a planta permanente de profesionales y terminamos el año pasado eh, pase a planta permanente de también de otro grupo de trabajadores. No, no se acerca a la totalidad de trabajadores, pero sí hemos logrado en estos últimos cuatro años mejorar la estabilidad de varias y varias de los trabajadores por suerte informa Radio Popular Cheguevara Rosario eh, no salimos el programa prefirió entre otras cosas concurrir a escuchar a un compañero también y hay un ciclo que se está llevando adelante en la manera de arte te que se llama Palestina ayer y hoy una historia urgente, así que esto es lo que, que fuimos a escucharlo a, a Ángel Molina, el 2 de noviembre, ahí en el aula 12C. Así que ahora, bueno, lo que vamos a... estamos convidando, estamos invitando, es para ahora el 9 de noviembre, 5 de la tarde, también en el aula 12C, que es sobre corriente, C de corriente. Así que el sionismo, la historia presente de la ocupación palestina el sionismo y la historia presente de la ocupación palestina eh, estamos eh, eh, va a estar es un taller de lectura a cargo de lautaro sarmiento y carlos álvarez que precisamente es a quien eh, el profesor que estamos lo tenemos aquí en línea carlos cómo te va un gusto escucharte qué tal buenas tardes y muchas gracias por, por el llamado Sí, queríamos bueno, un poco, bueno, se, se la segunda convocatoria, la segunda cita que se está se está dando en este ciclo, ¿no? Palestina ayer y hoy, una historia urgente. Específicamente este jueves, ¿cómo va a ser? Bien, como como vos bien marcadas, esto se inscribe en el marco de de todo este largo programa que surgió por iniciativa de estudiantes y de algunos docentes, digamos, nota propuesta Interclaustro que que ya presentó la colega Bibiona hace pocos días con ustedes allí. Y este, este segundo encuentro va a tener la modalidad justamente de taller para que sea algo colaborativo, que permita un trabajo en una dinámica taller para que la gente pueda leer, enterarse y discutir justamente qué es el sionismo en términos un poco más de, de discusión académica, digamos, donde se pueda abordar diferentes lecturas, que las la que estamos seleccionando con el colega Lautaro Sarmiento, en torno a la problemática del sionismo histórico y actual, y poder... Eh, Pensar colectivamente de qué se trata ese proceso, qué variante fue teniendo a lo largo del tiempo y cómo nos ayuda a eso a interpretar en la actualidad el contexto de este trágico mes que, que está viviendo el pueblo palestino. Claro, eh, precisamente sobre esa situación, uno siempre tiene esta, eh, cuando empiezo a hablar de, de los israelíes, de los sionistas, de los sí. judíos, hay toda una una cuestión bien que no que no que a veces no queda claro, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Un poco en parte por, bueno, un desconocimiento que, que está profundizado por un interés eh, internacional de generar confusión, digamos, ¿no? Esta idea que se instala con mucha liviandad en los medios de comunicación, históricamente, esto no es una novedad presente, de que es un conflicto, bueno, complicado, muy antiguo, religioso, que pone toda la misma bolsa y desestima, eh, se transforma un relato histórico donde, bueno, si es algo religioso y es algo muy antiguo no hay nada que hacerle, digamos, ¿no? Claro. Y de alguna manera busca confundir al punto de homologar todo, digamos, eh, árabe con musulmán, israelí con judío o con sionista. Entonces, en, al entrar en esa complicada bolsa donde todo es indiferenciable, justamente, como dice el refrán, arriba revuelto, ganancia de pescador, digamos, ¿no? Y un sionismo que se ve muy beneficiado de esa confusión porque al no permitir las diferencias puede esbozar con mucha libertad eh, la denuncia de antisemitismo sin tener muy en claro de qué se trata ser antisemita o no serlo o ser antisionista o no serlo claro Lisandro te quiero hacer una pregunta en, qué tal Carlos claro. y en esa línea de lo que ha hecho el sionismo a través de estas organizaciones internacionales como el Instituto por el recuerdo del holocausto que Argentina es miembro y que bueno eh, tanto el Parlamento argentino como muchas instituciones inclusive la Universidad Nacional de Rosario adhirió a esta definición de eh, antisionismo con antisemitismo digo eh, no solamente en lo que es el sentido común sino también en instituciones como la Universidad Nacional de Rosario que adhieren digo a estas definiciones que yo no creo que sean ingenuos sino más que más bien Eh, funcionales a los intereses de, del sionismo sí sí totalmente hay que entender que el, el poder de lobby de presión política que tiene el sionismo hace muchísimo tiempo es, es fundamental la verdad entender estas adhesiones y esta necesidad que algunas instituciones también tienen de expresarse eh, en torno en torno a la cuestión digamos no el tema es también entender cómo eh, esta presión no solamente recae sobre los sectores de las instituciones públicas y sobre todo de quienes denunciamos lo, los abusos de un estado porque no estamos hablando ni más ni menos que de un estado no, acá es la primera diferencia a tener en cuenta sino también que lo padecen la propia gente de la colectividad judía que no ascribe justamente a las prácticas que lleva a cabo el estado que dice representar en nombre de ellos la, la política internacional de Israel no entonces en este sentido hay que hay que poder pensar el sionismo Eh, como una agenda política muy clara, en la cual confundir, desviar un poco el panorama, pero sobre todo conseguir adhesiones internacionales, resulta clave para poder llevar a cabo su empresa. Uh -huh. La invitación entonces eh, es para este jueves. Sí, correcto. Este jueves a las 5 de la tarde, en el aula 12C, de momento, si no hay ningún cambio, se mantiene la misma de la actividad previa. Ya se está poniendo en disponibilidad un primer texto, que es una, una introducción, digamos, más, más general, para quien quiere ir leyendo previamente, y después directamente en la actividad, van a estar repasiendo para trabajar en grupos, una serie de fragmentos, de fuentes vinculadas a los padres fundadores del cianismo y otros artículos de investigación posteriores para poder pensar colectivamente con la idea, que es un poco la propuesta que tenemos con, con mi compañero Lautaro, de poder llegar a hacer algún escrito colaborativo interclaustro entre estudiantes y docentes para poder bueno entender las problemáticas dejar un precedente de este trabajo colaborativo de este taller pero también para poder manifestar un posicionamiento con respecto al tema seguro eh, no tuvieron ningún tipo de percance no en desarrollar hasta el momento en desarrollar este, este estos talleres estos cursos este curso de momento no lo hemos tenido sabemos que la posibilidad es alta ya ha pasado en otros eventos generalmente suele ser más frecuente que ocurra en transmisiones online, videollamadas, donde es mucho más fácil desde el anonimato intervenir, hackear las cuentas y eso, pero esencialmente es un poco menos frecuente, pero bueno, estamos a la expectativa de que esas cosas también pueden ocurrir, son parte de esta gramática política eh, de, de la universidad pública, el tema es siempre poder plantarse desde el lado que corresponde, que es el de saber que si hay una verdad tentativa, esa es la que tenemos de este lado, que es discutir justamente los basamentos ideológicos del sionismo, algo que el propio sionismo no está dispuesto a hacer. Eh, Carlos te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, como siempre, bueno, seguramente eh, el jueves alguien va a estar este, siguiendo este interesante y aparte nos abre la cabeza, ¿no? A muchos eh, de lo que desconocemos uh -huh. a fondo este, esta problemática. Perfecto, los esperamos allá y, y desde luego ya hago extensivo el saludo también por parte de mi compañero agradecerles La, la predisposición a estar acompañando la causa palestina, el conflicto en particular, pero también estas actividades en el interior de la facultad. Informa. Prensa Obrera. En este momento en el país hay muchísimos compañeros condenados, como yo, por luchar contra la reforma previsional. Cuando nos hablan de las libertades democráticas, les decimos, los compañeros nuestros de las provincias que luchan contra el hambre, contra la depredación ambiental, por sus derechos sindicales, están procesados hoy. Libertades democráticas están limitadas por la presión de un ajuste brutal contra los trabajadores. Hoy vinimos a esta marcha contra la criminalización de la protesta organizada por distintos partidos de izquierda y por el Encuentro en Memoria, Verdad y Justicia. El otro día el juez rechazó los recursos, más allá que la Cámara de Casación votaron dos jueces a favor de condenarme y una en contra. Así todo, el juez volvió a ratificarme a tres años y cuatro meses de prisión efectiva y al compañero Ruiz a tres años. Es una lucha clave. Los dos compañeros ya estuvieron detenidos, estuvieron en la cárcel por haber participado de la jornada de diciembre del 2017 contra el gobierno de Macri. Y ahora, después de un fallo de la Cámara de Casación y de un fallo de Juez Ríos, está el riesgo inminente de que vuelvan a la cárcel. Nos parece gravísimo. Y no es un hecho puntual. En todo el país están creciendo los procesamientos y también la elevación a juicio de usuarios populares. Pasa en Chubut, pasa en Jujuy, pasa en Mendoza, pasa en todo el país. Es muy importante porque hoy la población está preocupada por las libertades democráticas y tiene razón en estar preocupada. Porque mi ley es negacionista, porque amenaza, porque lleva adelante banderas que no queremos que se lleven adelante en nuestro país. Pero es importante tener en cuenta que la ejecución de las políticas represivas la llevaron adelante los gobiernos radicales, los gobiernos peronistas de todo el país. Por eso es importante estar en las calles. Por eso es importante que llenemos la calle con la definición de que sea mi ley o sea masa, no vamos a permitir que ninguno avasalle las libertades democráticas en nuestro país. Venimos desde el Partido Obrero especialmente a levantar la bandera de absolución de César Aracaki y Daniel Ruiz, condenados a prisión por la lucha contra el robo de las jubilaciones de Macri. Pero además, frente a balotas cuando tenemos dos variantes que de una y de la otra manera van a descargar la crisis sobre los trabajadores con la agenda de la burguesía y del FMI. Tenemos que ser como hoy decenas de miles en la calle y en el futuro en lo posible centenares de miles para derrotarlos y arrancar la absolución de todos los compañeros que luchan. El ánimo que hay en esta plaza lo que manifiesta es de que vamos a resistir. Gane quien gane, vamos a resistir. No vamos a seguir los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Tenemos encima más de 50 años de lucha contra el Fondo Monetario Internacional y no vamos a permitir que ni un candidato ni el otro vengan a imponernos hambre, miseria, explotación y sobre todo indigencia para nuestros niños. Informa. Canal Abierto. con este programa no para atender a la enfermedad de epilepsia refractaria a tantos pacientes eh, de forma gratuita en nuestro hospital de perico eh, para el complejo de biotecnología a nivel industrial son 35 hectáreas 80.000 plantas y 25 mil kilogramos de, de flor que vamos a obtener y que ustedes cada vez que vienen fíjense que hay algo nuevo siempre estamos avanzando dando pasos porque este proyecto va a escalar, tiene que escalar a 600 hectáreas y tiene que llegar a 2.000 hectáreas. Si sí hay una característica fundamental que tiene la sociedad estatal que yo presido, es la transparencia y el acceso a la información pública. ¿Cuál bueno, es la apertura no que se tiene? La que va a estar en las farmacias. A partir ¿Ya? del mes de noviembre. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la apertura que se le tiene a los productores de la zona? ¿Cómo está? Cuando yo sea gobierno la voy a dar la colonización, que decía que nos va a entregar cada pedazo de tierra a cada uno de los que nosotros vivíamos, existíamos toda la vida, porque hemos cuidado toda la vida. Y ahora, apenas entró nos dijo, acá se tiene que hacer todo como él diga, o si no se van. Yo luché toda mi vida y lo sabe muy bien, supuestamente este gobernador que está todavía de turno, él sabe cómo hemos luchado y vamos a seguir luchando y vamos a seguir resistiendo, porque estas tierras son nuestras. hacer arriendo y contrato si no se tienen que ir, y cuando nosotros jamás hicimos arriendo y contrato, desconozco totalmente lo que es la administración, porque nosotros hemos cuidado esta finca, no solo esta finca, la, digamos, ahí cito, en pedazo de tierra, nosotros hemos dedicado a cuidar las 14.000 hectáreas, y él lo conoce muy bien la situación que hemos vivido antes, años, cuando él era diputado y ahí... Él sabía cómo hemos sufrido nosotros en este campo, cómo hemos luchado para hasta que llegue esta mano de él. él. Él tiene que reconocernos, cómo hemos sufrido nosotros con los paros, con los cortes, a veces sí, a veces tomado la oficina, para que nosotros defendamos esta finca, son de 14.000 hectáreas. Toda la vida hemos sufrido por nuestras tierras, por nuestro generación que nosotros tenemos acá, nuestra, digamos, los rituales, nosotros sabemos lo que es una pachamama, nuestra madre tierra, nuestro padre el sol, nuestro abuelo el fuego y los chicos que vienen a tomar clases, los que vienen a capacitarse, los que vienen a hacer sus rituales, vienen los originarios acá en este lado, lado que está, ahí está la casa del campo de la comunidad y ahora me quieren sacar que yo tengo el desalojo, las amenazas que tengo, las denuncias que tengo, bueno ya está, hasta ahí llegamos y vamos a seguir, vamos a seguir defendiendo lo que es la tierra. No tenemos ni agua porque ya se largó la cantidad de tierra que vendió, que dijo que ya lo vendió a los chinos, así fácil lo dijo que lo vendió. ¿Y dónde está la plata? Ese hospital no tenemos ni para hacer un electro, no tenemos la capacidad para sostener cuando cae un enfermo, cuando cae un accidente, lo tienen que estar llevando a Jujuy. Tengo la maracuyá que tengo haciendo una galería ya de maracuyá ahí. Bueno, una planta también curativa, que es muy bueno, que sana todas las enfermedades. Entrarán, verán lo que es maracuyá, es, es para toda enfermedad y este, eh, Otra planta también curativa, que es la guayaba, también es muy linda y el fruto también es linda, que también se cosecha el fruto. Y bueno, acá tengo los cayotes, zapallo, que todavía me quedó algo, después que lo ya lo y todavía me queda, me Para hacer dulce cayote, para hacer La comí con zapallo. ¿Por qué le dejo así? Porque yo no tengo agua. Entonces, poco de agua que entra alguna vez, o la humedad que hay de la misma planta, la humedad que hay de la misma planta me dura para sacar la cosecha. ¿Ves? Todas estas son las plantas de alberja que las tengo acá viva la tengo, mire, mire, mire, todas estas son plantas de alberja, que la tengo acá, que no la ato, que no la pongo palo, pero sí la tengo acá. Esto es una planta también que es, es como un abono y como un resguardo de la alberja, que me sirve, esto me sirve, porque con esta la tengo parada la alberja y limpita, no la echo, hecho, no la curo, no tiene nada, es natural. Esto es orgánico, orgánico. Esto la planto y esta planta me da en la sombra, me me sirve para que el alberje esté parada, para que no sufra tanto del frío ni el calor ni la helada. Y la tengo. Y todos este pedazos es alberje. ¿Ves? Entonces no es decir que yo tengo las tierras sin sembrar. La tengo totalmente ocupada y los chicos cuando vienen a hacer un ensayo, cuando vienen Les doy la beca de los pueblos originarios, ellos tienen que aprender lo que es cosechar, lo que es hacer las comidas con las comidas, con las el maíz, el choclo. Terminé de cosechar el choclo, tenía el choclo también. Terminé de cosechar, de ahí saqué el maíz y ya la tengo guardada para hacer los tamales. Hago tamales humita con tiempo de choclo hago humilde, hago los tamales. Vendo eso y vivo de eso. Si usted lo ve hacia la distancia, está en el medio, está la alberja. Sí, depende de la cantidad de yuyo que tenga no es yuyo es la flor y de acá saco la cosecha vio o sea que está está está sembrado y dejé ese pedacito para hacer la papa ve ahí había ese papa había ese chakra ¿Mm? no es que la tengo como dicen ellos abandonado que no siembro que no vivo acá ¿Ve? y las veces que estuve en lucha me robaron todo está la pala el pico la hacha ¿para qué han robado? ¿para qué? para que sí que alguien está desmontando alguien está sembrando mentira para hacer daño y es porque ya me ven esta finca la cuido toda la vida y vamos a seguir cuidando y que no vamos a bajar los brazos y que tampoco sea tan fácil a seguir desalojando, ¿no? ya lo, porque la ley es eso lo queremos lo único que que baje que que sea de nación que piensen que nosotros estamos en una mentira total acá eso es lo que quiero decir no tenemos respuesta y ya estamos callados estamos amenazados de toda manera estamos amenazados y yo sigo en la lucha sigo estando sigo peleando por la tierra que está sembrado y que sobrevivimos de ella Informa Mapuche Kimun Radio. Vamos a seguir conversando, estamos caminando aquí en el territorio, en el pueblo Mapu, Traunco, en nuestro territorio, el encuentro de las aguas eh, puede ser el significado en Huincas desde el Mapu Dungum. Estuvimos conversando con Lafkenantú, quien es artista, eh, además es Kimelfe, y estuvo contándonos sobre sus experiencias de regreso al territorio, también las expresiones del cuerpo territorio y la sanación a través del movimiento, así que les invito a conocerla. Marimar y compuché, Marimar y pulamien, ¿y qué las quedan tú? Como he fachanto, taní mapu meu. Mulén traunco fuché, traunco fuchá, traunco uchá, sumo traunco uchúantru. Maníun futa kui fike chayén. Tamí piuke. Incheta artista, soy Kimel Tufe en las escuelas secundarias de la Guaría de la ciudad de Cipolletti. Me dedico a entrenar mi cuerpo desde que volví al territorio hace aproximadamente dos años como una manera de sanar mi cuerpo físico. Incheta niampul café. He andado por otros territorios pero siempre regreso al lugar de origen, que es este, agradecida por eso. Ahora volví hace dos años y estoy enraizando nuevamente en el lugar en el que nací, a juntar fuerza, a agradecer, a reencontrarse con el origen mismo y poder seguir sanando. Siempre me sentí mapuche, siempre, uno lo siente eso. Nunca tuve complejos por sentirme mapuche. Que le puse palabras a mi identidad fue ya en mi juventud, con 18 años. Participé de un encuentro donde nos hacían escribir sobre nuestros abuelos y me di cuenta que me faltaba saber información sobre nuestros ancestros y comencé con preguntas de identidad que hicieron ponerle palabras a mi ser. Por ejemplo, en ese encuentro pudieron contar muchos de sus abuelos, de lo que habían caminado nuestros abuelos y de todo el sufrimiento que incluía saber eso. Me da fuerzas el Mapuzukún hacer la práctica de poder expresarlo, sobre todo en los gelipun, que es el agradecimiento cotidiano. Me fortalece porque um, fue un idioma que fue prohibido. Entonces, volver a sacarlo y con gratitud y sin miedos es parte de la sanación. Entonces, comenzar el día así, ya puro Fentrer Nehuen. Y después, con el tema de volver a estar en el territorio eh, y, tra y trabajar el tema de la sanación, uno lo puede hacer observando su propio cuerpo. Primero, tenemos que sanar nuestros cuerpos en un territorio que lo están dañando mucho. Es bien difícil la misión, es complicada. Por eso tenemos que estar como atentos y concentrados, porque si no, no se consigue la práctica. Para estar equilibrados, sí o sí hay que dar importancia. Es fundamental para la vida hoy en, en el territorio. Cinco minutos de atención al cuerpo y de hacer algún ejercicio. Después, cómo se transita el, el resto del día es totalmente diferente si no se hace nada. Es fundamental y si no el otro camino es caer en la enfermedad y nadie se va a poder parar entonces como es un, un llamado para todos los que escuchan que van a escuchar que los, lo hagan parte de su vida pero mai mapuche kimón radio proyectando el conocimiento ancestral Mañuma, nuestra también Lafkenantú por el consejo, también por compartir sus experiencias en relación a habitar con conciencia el territorio primero, que es nuestro cuerpo, eh, dejando también un mensaje para el resto de, de la gente que esté escuchando. El saludo también para el Troquinche Maripanqui, la colectiva de Ñaña, Puñaña, Pula Miem, eh, que habitan aquí también en el territorio y que desde el arte hacen parte también eh, de, de la lucha que llevamos adelante en diferentes expresiones artísticas. Informa Radio La Chispa. El comunismo es cuando eh, yo me compro un eh, reloj, el mejor reloj y a un comunista se lo roban. Ahí es cuando comienza a defender la propiedad privada. El comunismo, básicamente, es una organización social y económica que se basa principalmente en eliminar las clases sociales. Es decir, todo el mundo está al mismo nivel. ¿Cuál es el, el negocio del socialismo? Tener al Estado que, enorme que, hay que, hay que, financiando hay que, hay que, a los pobreza. ¿Qué es lo que le pasó al Imperio Romano? Básicamente, el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo. Venimos para defender la república. No queremos el sistema comunista, que nos que impongan un régimen, es la imposición, es el, la toma de tierras, es el avasallamiento de la propiedad privada, es la quita de las libertades, todo eso. El comunismo no acepta confrontaciones políticas como en la democracia, se basa en una dictadura del pueblo, según lo define el propio comunismo, pero los que menos dictan aquí es el pueblo es el comunismo, ¿El comunismo? ¿El esto es lo que te ponen adoctrinamiento marxista y comunista eso es el... agua la palma es que si fuéramos a obtener lo mismo tanto por trabajar como por trabajar mucho como por no trabajar qué más daría todo por no te no, no, no, nunca le puedes pedir a la izquierda que entienda el capitalismo porque ellos son ellos tienen iPhone mientras la gente oh, tiene los teléfonos Hablas de que buscas el comunismo desde tu Twitter te cuento un secreto Ven, que te lo cuento. ¿Sabías que Twitter vale miles de millones de dólares? Ya que no sabes otra cosa, los tíos que crearon Twitter están forrados. ¡O despertamos ahora porque el virus es el marxismo! ¡Que nos quiere quitar la libertad y la capacidad de decidir por nosotros mismos! Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como recién dijimos. Bienvenidos a un nuevo segmento de Memorias Rebeldes. Estuvimos escuchando un pequeño audio recién, un pequeño conspiradito de distintas interpretaciones, dos distintas formas de, de mencionar el tema que uno está hablando, un poco para dar cuenta también que no es tan sencillo como muchas veces se lo se lo expresa o se lo intenta entender eh, un poco por ahí para dar contexto en programas anteriores, hemos estado hablando algunos conceptos en general vinculados a esto, claro sobre la revolución socialismo, comunismo ya sea en distintas memorias, hablando de logros de la revolución cubana, manejando compañeros y compañeras caídas en luchas populares, recordando fechas que marcó durante y un día después en la historia de los pueblos como también por ahí en otros bloques, como en instituciones o en los voceros de nuestros pueblos que nos hemos estado vinculando muchas veces con organizaciones que tienen en cuenta estas cuestiones, estos temas eh, con los cuales muchas veces compartimos espacio y tiempo de, de nuestras militancias sin embargo, muy pocas veces nos dedicamos a explicar un poco de qué se trata todo esto Por eso hoy, a 106 años de la Revolución Rusa, un hecho que cambió el mundo para siempre, vamos a intentar aclarar algunas cuestiones fundamentales para entender justamente de qué hablamos cuando hablamos de comunismo, pero antes un poquito de contexto. ¿Qué es el poder soviético? ¿En qué consiste la esencia de este nuevo poder que el no quiere o no puede comprender en la mayoría de los países? Su esencia, que llama la atención cada día, más a los obreros de todas las naciones, consiste en que el Estado de antes gobernado, de una u otra forma, por ricos o capitalistas. Mientras que ahora lo gobiernan, por primera vez, y además en conjunto, precisamente las clases antes oprimidas por el capitalismo. Mientras existe la admiración del capital, Mientras la tierra se hacía propiedad privada, el Estado se ha gobernado siempre, incluso en la república más democrática, por una pequeña minoría, conformada en sus nueve decenas partes por capitalistas o ricos. Por primera vez en el mundo, el poder estatal se organizó en Rusia, de modo que solo los obreros y campesinos trabajadores incluyendo la clase explotadora, constituyen la organización de la masa, los soviets, a los que se transfiere todo el poder. Ven en los primeros años del siglo XX, bastante agitados, la verdad, debido a que la revolución industrial había modificado el mundo años antes de una forma totalmente radical. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que las primeras contradicciones generaran grandes crisis. Corría el año 1914 y las grandes potencias entraban en guerra. El reparto de territorios y la conquista de nuevos mercados llevaban a Europa a un clima de tensión que tenía su máxima expresión en crudas batallas. El imperio ruso, entonces comandado por el Nicolás II, se unió a la guerra sin chistar, aliándose con los ingleses y franceses. Mientras tanto, el pueblo tenía hambre y sectores de la burguesía Estaban hartos de la pésima y arbitraria administración zarista. Mientras en el mundo de la modernidad avanzaba, en Rusia se bajo una economía completamente atrasada. Se generaron grandes protestas populares en contra del régimen. El zar mandó a las tropas a reprimir. Pero luego haber sufrido mucho debido a que lo mandaban a batallar en pésimas condiciones en Egeim. Por abajo comenzaba la organización para destituir a Nicolás II y asumir el gobierno. Los burgueses formaron un comité, la clase obrera y los soldados, por otra parte, crearon el soviet de Petrogrado. Estos últimos tomaron comisarías y fábricas de armamento. El 12 de marzo de 1917 cae el ser. El gobierno provisional de la burguesía asumió el poder. Mientras tanto se fue a un general de grandes soviets que eran como asambleas en varias localidades. Se habrá una nueva etapa en la lucha de clases. Lenin llegó un 16 de abril a Petrogrado luego de un larguísimo periodo de exilio en Suiza. Sin haber dejado de seguir y orientar la actividad política, Lenin analizó la situación ocurrida y presentó ante sus camaradas las reconocidas tesis de abril, que indicaban que la tarea de la clase obrera es tomar el poder en sus manos, con el campesinado pobre en que al mismo tiempo tenía un problema de nacionalización de tierras, banca y producción. Ese mismo mes, surgió una primera crisis del gobierno burgués. El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que en los lazos con las grandes potencias. Rusia no abandonó la guerra y la población empezó a mostrar su repudio. La guerra hacía estragos en Rusia. La población caía en la miseria. Y ante eso respondían de varias maneras, los campesinos tomando las tierras de los grandes terratenientes y los trabajadores que se organizaron en sus soviets ante el cierre de las fábricas. Lenin, ya nuevamente exiliado de ser perseguido por el gobierno burgués, escribió el estudio de la revolución, que daba cuenta de un gobierno de nuevo tipo, una república de soviets, de diputados obreros, peoros rurales y campesinos en todo el país, de abajo para arriba. Su propuesta era sencilla, llevaba a la práctica las ideas del comunismo que Marx y Engels habían escrito años atrás. Con esta propuesta llamó a desenmascadar el gobierno previsional, ya que no se podía asegurar el pueblo al pueblo la paz, el pan y la libertad. Una situación de doble poder se abría paso con el crecimiento de los soviets y la aceptación de las ideas leninistas. El gobierno prendió constantemente un hasta octubre de 1917. Liberados los revolucionarios organizaron una gran reinsuración armada. Se conformó entonces un comité militar revolucionario que organizó obreros y campesinos y los armó para luchar contra el régimen. Durante el amanecer del 8 de octubre, la ciudad de Petrogrado estaba tomada. Solo fue cuestión de horas para que caiga el palacio de invierno. Los sovets habían llegado del polo. Queremos sinceramente que estudiar la vida de Lenin, estudiar el pensamiento de Lenin, las doctrinas de Lenin y el ejemplo de Lenin constituyen no un homenaje, sino una conveniencia, un beneficio para los pueblos hay que decir que el pensamiento de Lenin ha tenido una gran influencia en el proceso revolucionario cubano que las ideas de Lenin a raíz de la revolución de octubre se divulgaron ampliamente por el mundo y que en nuestro país encontró una tierra fecunda encontró seguidores que se inspiraron en ese pensamiento y que ya en el proceso revolucionario de lucha de 1930 a 1933 Los revolucionarios cubanos estuvieron profundamente influidos por el pensamiento de Lenin. Y algunas de sus obras fueron para algunos de nosotros guía Doctrina, medio de comprensión, sin los cuales habríamos estado desprovisto de verdades absolutamente esenciales en un proceso revolucionario. Bueno, eh, estábamos escuchando recién a Fidel Castro justamente hablar de de lo que fue la Revolución Rusa y un poco que hayamos concluido este bloque de Memorias Rebeldes eh, tomando en cuenta un poco el primer audio escuchado, dando justamente un poco de certeza sobre el terreno de algunas cuestiones que por ahí se escuchan hablar, esto de que el comunismo por pues, ahí se dicen tantas tantas falacias, tantas mentiras, eh, pues ahí dar un poco justamente de certeza al respecto. Eh, Marx decía que el comunismo es la doctrina y las condiciones de liberación del proletariado que al mismo tiempo esta es una nueva clase social que nacida de la de la revolución industrial que eh, justamente consigue su forma de sobrevivir exclusivamente vendiendo su trabajo eh, y sin la posibilidad de tener las propiedades de medio de producción, digamos, en lo que sería la clase trabajadora hoy. También tomar en cuenta que esto no es algo reciente, no es algo... Eh, no es algo novedoso, no es que la historia de golpe tampoco surgió la lucha de clases de la que tanto se habla, es una historia que viene ocurriendo hace mucho tiempo en toda la historia de la sociedades, es la historia de la lucha de clases, de Marx eh, y la lucha contra la opresión es algo constante que justamente el proletario hoy tiene la función y la idea de terminarlo a través de la revolución, tomando en cuenta aparte las cantidades de cosas que ha hecho la burguesía, que son justamente estos los propietarios de los dueños de producción, los grandes eh, digamos dueños del poder político además eh, ahí también sacó un fragmento del manifiesto comunista de Marx que dice justamente esto de que ha reemplazado muchos valores en pos del dinero, de la libertad del comercio y del de egoísmo justamente reduciendo relaciones por simples relaciones de dinero eh, como una forma justamente de individualizar el individuo y sacarlo totalmente de De la idea colectiva, ¿no? Que uno tanto defiende Y que justamente, bueno, esto Toda la historia está dada por Este avance de los medios de producción Que constantemente tienen que ser modificados Para satisfacer las necesidades Tanto de la clase burguesa Como del proletariado, ¿no? De la clase trabajadora Un poco medio puede pasar bien solo lo que acabo de decir Pero está bueno tomarlo en cuenta eh, Y dar un poco pie para eh, entender un poco Y ya concluyendo también el segmento Que se... Cuando nosotros hablamos acá de socialismo, del comunismo, de Revolución Cubana, Revolución Rusa, entre otros tantos eventos de, de lucha de los trabajadores que se han dado a lo largo de la historia, justamente para entender, en dar entender justamente, en dar de conocer y defender desde nuestro lado, desde acá, desde la fragua, eh, un proceso de lucha y de liberación que es totalmente necesario para que la sociedad pueda justamente vivir un poco mejor, que no es una utopía, no es algo imposible, es algo que está totalmente... Eh, con la posibilidad de ser construido, que todos podemos aportar y que hoy más que nunca es muy necesario, tomando en cuenta el contexto en el que nos encontramos de crisis y, y de situaciones justamente que pues ahí hacen que la vida sobre un poco más complicada. En ese sentido, también queríamos dejar una última reflexión, tomando en cuenta esto, en la idea de los soviets, la idea de la organización por las grandes asambleas de trabajadores, obreros, campesinos, estudiantes inclusive también, Eh, dando pie también a lo que va a ser los próximos segmentos de la Memoria Rebelde Es que justamente, eh, para el que vayan tomando en cuenta, como estaba hablando, democracia Planteando justamente esta cuestión de que puede haber, y hay pruebas, testimonios Y justamente forma de hacer democracia de nuevo tipo Que por ahí estamos muy acostumbrados a una democracia más coartada Una democracia más eh, parizada, alejada de la gente Y que creo que justamente si algo tenemos que aprender de la revolución rusa es que hay una historia que nos avala de que una democracia diferente, donde entremos todos de abajo para arriba y en la mano del pueblo, puede ser posible. En ese sentido los invito a seguir escuchando el programa y bueno, a escuchar los próximos Memorias Rebeldes para seguir reflexionando justamente sobre esta democracia que nos atraviesa todo y que justamente es necesario que empecemos a intervenir un poquito más en ella. Gracias. Hasta aquí.